Bueno, eh, hemos visto que diferentes eh, departamentos están apoyando el cabildo en, en Santa Cruz y el gobierno pues tiene que escuchar a la gente, el gobierno, eh, decimos nosotros que eh, las decisiones hay que gobernar siempre escuchando al pueblo y esto es lo que nosotros estamos esperando de que en este cabildo sí de, de, se cumplan las, las, las determinaciones y luego esta, estas resoluciones pues se, se van a hacer eh, conocer a, a diferentes eh, organismos internacionales también para que eh, vean de que en Bolivia se, se exige el cumplimiento de la constitución como las leyes ¿no?